Sí, no, ha cambiado en todo, y un, un giro 360 grados, se puede ajá. decir, porque te dedicas plenamente a esto, eh, bueno, cobras otro dinero, quieras o no, es otra vidriera también, porque el fútbol uruguayo, te doy un ejemplo, acá hay un club que se llama Torque, eh, es apadrinado por el Manchester City, el año pasado le han cambiado y se llama Torque City, ajá y bueno, han ascendido a a primera el año pasado y y el, el plantel que estaba entrenando fue a entrenar en Inglaterra con con los grandes allá, con agüero Guardiola y demás, que tuvieron dos semanas allá. Claro. Entonces, es muy buena diría esto. Claro. Esperemos saber eh, usarla nomás. Sí, sí, sin duda. Por <risa> ejemplo, ahora en, en pretemporada, generalizando amistoso con un equipo de Brasil y con Nacional también de acá. Entonces... <ríe> I think that the oven would be